Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Según la estación meteorológica de Teleelch, la temperatura en este momento roza los 14 grados. Tenemos 13 grados con 9 décimas. La Glorieta, con Rosemary Alonso y Antonio Bazán. Saludos, es viernes 22 de abril, alcanzaremos además una temperatura máxima de 20 grados, tendremos paso abundante de nubosidad, viento flojo de componente sur a partir de mediodía y no se esperan lluvias para hoy, pero las que han caído durante esta primavera, ...al margen de las inundaciones que han podido provocar... ...han logrado desbloquear... ...una de las infraestructuras más reclamadas y costosas... ...para nuestra provincia... ...estamos hablando del trasvase Júcar-Vinalopó... ...los regantes acaban de llegar... ...tras 10 años de desencuentros... ...con el Ministerio y el Gobierno Valenciano... ...a un acuerdo... ...que va a permitir normalizar... ...a partir de ahora... ...los envíos de agua del Júcar... ...a esta zona... ...en la que sufrimos... ...esa sobreexplotación de los acuíferos... Sin duda se trata de un acuerdo histórico del que daremos más detalles en nuestro relato informativo de este viernes en el que también les vamos a contar las previsiones que hay para este fin de semana marcado por esa festividad, la de San Vicente, el segundo lunes de Mona que nos da pues un día más, un segundo fin de semana más largo para disfrutar de nuestro tiempo libre, del Mediterráneo y de esos parajes naturales tan bellos y vinculados a nuestros orígenes que tenemos como es el pantano de Elche, del que hablaremos con los organizadores de las primeras jornadas que se iniciarán este fin de semana en esas viejas instalaciones de la central hidroeléctrica que se construyó hace 100 años junto a la presa. También les hablaremos de literatura, como no, con motivo del Día del Libro y en la última parte de La Glorieta tendremos al presidente de la Junta Mayor para cerrar nuestro balance de la Semana Santa. La metafísica de la pereza, la novela de un escritor ilicitano, Juan Evaristo Valls Boys y una novela histórica sobre Juana la Loca son las dos lecturas que hoy recomiendan nuestros entrevistados en el día del Book Crossing. Buenos días, Antonio. Muy buenos días, Ross. ¿Qué historia te espera para este fin de semana? ¿Qué historia me espera? Yo creo que visitar, por supuesto, la Plaza de Valls para ver si la encuentro por ahí. Muy bien, la feria del libro feria del la libro. tendremos mañana. Bueno, a mí me espera una novela de esas que tienes siempre en la mesita de noche, uh -huh. el sanador de caballos, del uh -huh. Tío, veterinario es. y escritor Gonzalo sí. Giner. A ver si la puedo leer con este fin de semana tan largo, pero no sé, no sé. Yo lo que sí sé es que vamos a estar muy a gusto. Yo creo que sí. Cabús, che, cabús, che, cabús. Pues esta es una de las canciones de los temas populares de nuestro cancionero que seguro vamos a cantar en el segundo lunes de mona, si es que nos vamos a hacer la mona. En fin, con esta canción iniciamos nuestro relato de las noticias. Vamos a destacarlas, Antonio, y es que el trasvase, lo hemos dicho al principio, con eso hemos comenzado. El trasvase a Júcar-Vinalopó se desbloquea tras el acuerdo alcanzado esta semana entre regantes, Ministerio y Gobierno valenciano. La Confederación del Júcar va a enviar este año casi 19 hectómetros cúbicos a las comarcas del Vinalopó a un precio asequible. De histórico ha sido calificado este momento por el presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina, quien se va a reunir esta mañana con el alcalde Carlos González para explicar los detalles del acuerdo al que ha podido llegar y que va a suponer normalizar los envíos de agua a esta zona que sufre la sobreexplotación sobre de los acuíferos. Los trabajos de fumigación realizados en marzo para combatir la eclosión de los mosquitos se van a intensificar en el mes de abril con un incremento de los medios técnicos para minimizar el impacto de las plagas. Se ha hecho un llamamiento además a la colaboración ciudadana para evitar la acumulación de agua en las zonas particulares. Y sobre la posibilidad de instalar el tranvía entre Elche y Alicante, la primera asociación en pronunciarse a favor ha sido AESEC, la patronal de los servicios, porque aseguran que el tram va a reducir los tiempos de desplazamientos del viaje al Parque Empresarial de Torrejón. La plantilla del Elche Club de Fútbol realizará este viernes su último entrenamiento de la semana, hasta el lunes por la tarde, que volverán para preparar el encuentro contra el Osasuna. Josan, el extremo y lateral del Elche Club de Fútbol, asegura que ese encuentro será decisivo y además el club espera obtener una buena entrada de público para ese partido que se disputará el domingo 1 de mayo a las 2 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. Además también te quiero contar que hoy, 22 de abril, Viernes, para más señas, Teleels Radio Marca estará en directo desde el barrio del Pla. Vamos a realizar los programas Entre Amigos desde la plaza del 9 de octubre en directo por el 101.4 de la FM y también en directo por Teleels Televisión, con protagonistas, música y buen humor. Recuerda, este viernes, hoy, de 10 a 1, Teleels Radio Marca estará en directo desde la plaza 9 de octubre, con la colaboración de Pantatronic, Costa Carpa Y ayuntamiento de Elche. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Y a las 7 de la mañana y 6 minutos comenzamos el relato informativo con Rosmario Alonso. Y lo hacemos con la noticia con la que hemos iniciado este programa, los regantes están de enhorabuena por el acuerdo histórico que se ha alcanzado con el Ministerio, con la Confederación Hidrográfica, para poner en marcha el trasvase Jucar-Vinalopó, con un aporte inicial para este año de casi 19 hectómetros cúbicos de agua a 0,29 céntimos el metro cúbico. Esta infraestructura estaba bloqueada desde hace 10 años porque los regantes han luchado para conseguir un precio asequible. Y al final se ha logrado, a pesar de que la tarifa eléctrica sigue disparando. El trasvase reclamado durante siglos por el che llegó con un coste de 400 millones de euros, pero con polémica y sin acuerdos por su puesta en marcha. Las abundantes lluvias de esta primavera han subido las reservas del Júcar y ha posibilitado este acuerdo que el presidente de la Junta Central de Usuarios, Ángel Urbina, ha calificado de histórico. Un acuerdo que se cerró anteanoche con Aquamed, la Confederación y la Generalitat Valenciana y que supondrá normalizar a partir de ahora los envíos de agua del Júcar a esta zona que sufre una sobreexplotación de sus acuíferos. Escuchamos a Ángel Urbina. Esto es un momento histórico para poder ya normalizar los envíos de Júcar y Vinalopó a las tierras de Alicante de nuestra zona que estamos sufriendo una grave sobreexplotación de los acuíferos a no tener más agua que la que tenemos en el subsuelo. Estamos contentos los eh, 50 comunidades de regantes. ...de los 38 pueblos de Vinalopó... ...que vamos a ser beneficiados... ...del trabase de vinalopó Pues a cambio del aporte inicial... ...de 18,9 hectómetros cúbicos... ...a 0,29 céntimos el metro cúbico... ...el Ministerio ha pedido... ...a los regantes... ...que las extracciones de agua de los acuíferos... ...se reduzcan un 60% para los usos de riego. Y hay más noticias positivas hoy porque el presidente del Consejo, Chimo puch avanzó ayer una rebaja del 10% en las tasas universitarias para el próximo curso académico. Puch subrayó que la medida va a revertir de forma positiva en las familias de 132.000 estudiantes de las universidades públicas valencianas. El jefe del Consejo destacó el esfuerzo del Gobierno valenciano por contener la inflación en su ámbito de influencia y anima al sector privado a que haga lo mismo. Y nos trasladamos ahora al pinet, donde comenzaron ayer los trabajos para combatir la eclosión de mosquitos que ha ido creciendo estas semanas tras esas intensas lluvias. El objetivo es evitar, con el uso de la nueva maquinaria, una proliferación mayor de este insecto en diferentes puntos del municipio y de sus pedanías. Yanire Perona, cuéntanos más detalles de los medios con los que se disponen para combatir esta plaga. Muy buenos días. Pues sí, Ros, buenos días. Ayer estuve en el Pinet, donde empezó esa actuación con nueva maquinaria por parte de la empresa que va a ser la encargada de combatir esa eclosión de mosquitos que va creciendo semana tras semana, sobre todo con estas lluvias tan intensas, en estos meses tan atípicos, donde, donde es verdad que el cambio climático hace estragos. Y bueno, pues estas lluvias tan intensas lo que han hecho es crear mucha acumulación de aguas, sobre todo en el Camp Delch, en zonas cercanas al Hondo, a, al Clot del Galvain, y aunque los trabajos de fumigación ya se realizaron en el pasado mes de marzo, pues se van a tener que intensificar de nuevo en lugares, pues como decía, en el Pinet y en muchas otras zonas de pedanías, y sobre todo también en el casco urbano. Y lo que se pretende es minimizar el nivel poblacional de mosquitos, que no erradicarlos, y para ello también desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para que revisen en sus zonas privadas los elementos como piscinas o bidones que, que acumulan agua. Escuchamos ahora a Estefanía Hernández, bióloga y técnico de la empresa CTL, que nos da más detalles. Hay muchísimas zonas encharcadas por, por todas estas lluvias, pero se están tratando y retratando repetidamente, sin parar, eh lo que hace falta son dentro de las propiedades privadas que también se lleve cuidado con envases, bidones de recogida de agua, piscinas, que aunque se les ponga en el toldo eh, los mosquitos entran en, en las aberturas y también son focos muy importantes. También estuvo allí la concejal de sanidad Mariola Galliana, quien destacó el trabajo de la empresa adjudicataria CTL. Eh... Realizan un gran esfuerzo, están trabajando mañana, tarde, fin de semana, pero como al día siguiente vuelve a llover, pues ese tratamiento pierde efectividad. No obstante, se siguen redoblando esos esfuerzos que eh, a partir de hoy se van a hacer otro gran esfuerzo en recursos humanos y, sobre todo, y en maquinaria que ya la presentamos el año pasado y nuevamente os la mostramos hoy aquí para luchar y combatir esa futura eclosión que se espera a lo largo de este próximo. Mes. Hablamos de otra empresa adjudicataria porque también se ha puesto en marcha el dispositivo de limpieza posterior a la Semana Santa y es que la cera de las velas queda adherida al pavimento y los operarios tienen que eliminarla con agua a presión en calles como la corredora a la plaza de Baix por donde pasaron las procesiones es importante retirar esa cera adherida a, a la, al pavimento lo antes posible para evitar caídas y accidentes you <laughs> Y Elche cuenta con un nuevo asunto para su debate público. El tranvía sí, como propone el Partido Popular, o el tranvía no, como defiende el Partido Socialista, que apoya mejorar antes los trenes de cercanías. Todo comenzó con el compromiso del presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de encargar a la Universidad un estudio para la implantación del tramo en Elche. El alcalde lo calificó de falacia electoral y falta de respeto institucional, porque no le compete a la Diputación esta infraestructura. Y el, papel y el Partido Popular, pues, criticó duramente al alcalde y al equipo de gobierno por rechazarlo. Por ello, el Partido Popular llevará al Pleno una moción para instar al Gobierno valenciano a que inicie el proyecto y los colectivos de la ciudad ya han comenzado a opinar sobre la puesta en marcha del tranvía que conecte el casco urbano con el parque empresarial, el aeropuerto y Alicante. La Asociación de Empresas y Servicios del de Checomarca, ESEC, apoya la iniciativa de la Diputación de impulsar un estudio de viabilidad para instalar el tram en Elche. Desde la patronal de servicios están convencidos que será una de las actuaciones más importantes de la ciudad a nivel de transporte, comunicación, sostenibilidad y transformación de los últimos 30 años. Supondrá un revulsivo económico para Elche, permitiendo el desplazamiento diario de más de 8.000 ilicitanos al parque empresarial y es un proyecto acorde con las necesidades de una ciudad del siglo XXI y el objetivo de ser capital verde europea en 2030. Y mientras se debate el tranvía, Elche sigue esperando que mejoren las cercanías y también el AVE. En este sentido, Compromís ha reclamado que todos los trenes AVE de la ciudad pasen por Atocha. La portavoz de Esther Díez considera que la parada final en Chamartín, en vez de en Atocha, es una penalización para los ilicitanos y ciudadanos de la zona que se suma a las deficitarias infraestructuras ferroviarias. La formación ha pedido explicaciones a través del Congreso y del Senado y de momento ocho De los 11 trenes AVE de la provincia seguirán usando la estación de Atocha, pero no sabemos cuáles, si los que salen de Alicante o los de Elche. Escuchamos a Esther. que ja un compromís d'Adif de, de que huit dels 17 trajectes de la província parada na Atocha, però no sabem si es tracta només de estrenhs i czy z dels nie będą a beneficiar-se d'aquest Per tant, volen que el ministeri aquesta qüestió, i des de compromís a seguir reclamant que el 100% dels trajectes dels i del conjunt de la província d'Alacant, perquè prou patim més deficient serveis de tren en i en tota la província, que ara a més, esta nova penalització als usuaris i usuaris. Y como estamos hablando de movilidad, atención porque los conductores deben saber que las restricciones al tráfico y de aparcamiento en Candalix y Paseo de la Estación ya han comenzado y van a permanecer hasta el 2 de mayo debido al montaje de la Feria Andaluza que va a inaugurarse el 28 de abril como ya hemos informado. De esta manera la circulación queda ...totalmente restringida desde el Paseo de la Estación... ...hasta la Plaza de las Corales Ilicitanas... ...también en el último tramo de la Avenida de Candalix... ...desde la calle Nuestra Señora de la Cabeza... ...hasta el propio Paseo de la Estación... ...en ambas ubicaciones se prohíbe el aparcamiento... ...los residentes podrán acceder con sus vehículos... ...al primer tramo de la Avenida de Candalix... ...a la calle Nuestra Señora de la Cabeza... ...desde la Avenida Alcalde Vicente Quiles... ...y a la calle Pizarro... ...a través de la Plaza Parque y Portaí de Grayana... Y hablamos del Partido Popular que exige más inversiones y seguridad en Matola y Algoda, los populares... Se han reunido con un grupo de vecinos para conocer las necesidades básicas de esta pedanía en materia de infraestructuras y servicios ante el abandono que sufren por parte del Gobierno local. Según el portavoz Pablo Ruth, los vecinos reclaman mejoras en la dotación de los contenedores, en la iluminación y gestión del agua, además de un espacio para que jueguen los niños. Ruth pide respuestas y medidas que, dice, estos ilicitanos requieren y merecen. Estamos en las pedanías de Algoda matola justamente junto a la parroquia de Mario Auxiliadora. Hemos mantenido una reunión con los vecinos, con las vecinas, que nos trasladan necesidades básicas para esta partida. Porque consideran que, por ser contribuyentes, necesitan, demandan unas infraestructuras sencillitas que actualmente no tienen. Hace unas semanas se reunieron con el concejal responsable, con el señor Díez, y están esperando respuesta. Es esencial dotar a esta, a esta pedanía, a estas dos pedanías, de un espacio para que los niños puedan jugar tan sencillo como un parque. ...mejor dotación también en cuanto a contenedores... ...mejor iluminación, problema con las aguas... ...gestión diaria... ...por eso hoy le trasladamos un mensaje al equipo de gobierno... ...los vecinos de Algoda de Matola quieren respuestas... ...quieren soluciones y quieren ya medidas necesarias... ...para estas pedanías de contribuyentes, de ilicitanos... ...que requieren y merecen el máximo respeto... ...por parte del Ayuntamiento". Pues el alcalde ha convocado el debate del estado del municipio para la segunda quincena de junio. Una sesión en la que se volverá a dar voz a los agentes sociales, consejos de participación y juntas vecinales del CAMDELCHI de y también a los vecinos que no pertenecen a ningún colectivo o asociación. Así que hoy vamos a escuchar muchas quejas en ese debate. Según González es un debate necesario para reflexionar sobre el municipio, los retos del futuro y los problemas de los ilicitanos, con especial atención a la visión que tiene ...tienen los jóvenes sobre Elche, que es esta, el Elche que se está construyendo. Y a mi juicio debe estar presente también el punto de vista de los más jóvenes de la ciudad... ...porque nos interesa especialmente conocer cuál es su visión sobre el Elche que estamos construyendo... En definitiva, convocamos el tercer debate del estado de la ciudad de este mandato para que sea un debate en profundidad sobre la ciudad en el que el protagonismo recaiga en los ciudadanos y en la sociedad civil como gran ejercicio de participación ciudadana y creo importante señalar que no hay ninguna gran ciudad española que haga un ejercicio de participación ciudadana tan intenso y de estas características como el que impulsa el gobierno municipal en la ciudad de Elche. Nos trasladamos ahora a la Biblioteca de San José porque allí el Archivo Histórico Municipal ya cuenta con el legado de Riegos El Progreso, más de 1.500 documentos de esta entidad desde su fundación en 1906 hasta la actualidad y que muestran a través de actas, escrituras o facturas una pequeña parte de nuestra historia. Nos lo cuenta Marga García, buenos días. Muy buenos días, Ross. En 1906 se constituyó la Sociedad Riegos el Progreso gracias al impulso de agricultores e industriales ante la falta de agua para regadío en la zona sur del Camp Delch. Más de 100 años de historia y cientos de documentos que recogen todas las situaciones políticas y económicas del municipio. Un fondo que incluye legajos de gran valor como el acta de fundación del Consejo de 1906, libros de contabilidad, escrituras documentos de expropiaciones en el campo o facturas de obras, muchos de ellos muy pesados y de gran tamaño y escritos a mano con pluma. Ahora todo ese legado ha pasado a manos del Archivo Histórico Municipal para que cualquier ilicitano pueda conocerlo. Es el momento ahora del trabajo de limpieza y catalogación de los más de 1.500 legajos que se encuentran en buen estado de conservación una pequeña parte de la historia de Elche a disposición de los investigadores y de la sociedad ilicitana en general. Pues vamos a escuchar al presidente de la sociedad Riegos el Progreso, José Sepulcre, cuando realizó esta donación y se presentó ayer en el Archivo Histórico Municipal. Donde El mejor sitio para poder estar en un sitio público es hacer esta donación al Ayuntamiento de Elche para que cualquier ilicitano que quiera, cualquier persona que quiera hacer un trabajo sobre... Esa, esa historia de leche, porque desde 1906 hasta hoy han ocurrido muchas cosas que están todas reflejadas, situaciones políticas, económicas, todas reflejadas en esa lata del Consejo de Administración. Puede hacer los estudios, los trabajos que requieran y consideramos que el mejor sitio para estar a disposición de todo el mundo es en un archivo municipal y ir a una oficina cerrada, que simplemente lo puede volver nosotros. Y la técnico del archivo histórico, Martina Martínez, constató ayer el buen estado del legado que han recibido. Pues el acceso es libre en la sala de investigación, se rellena un formulario, una solicitud de consulta, que es un mero trámite y se puede consultar libremente. Lo único que ahora vamos a empezar a trabajar ese fondo de pues, limpiarlo, catalogarlo, ponerlo en el catálogo informático y en cajas normalizadas, es el trabajo que nos toca ahora realizar. Pero vamos, no hay un problema para construir. Y seguimos hablando de patrimonio porque la Concejalía de Medio Ambiente y Margallo y yo ...han preparado una exposición y diversas actividades para conmemorar... ...los 100 años de historia de la vieja central hidroeléctrica del Pantano del Che, ...unas instalaciones que fueron rehabilitadas hace años... ...y que este fin de semana se abrirán a modo de aula de la naturaleza... ...para divulgar la biodiversidad de este paraje... ...así como su patrimonio cultural, hidráulico y ecológico. La exposición, charlas y visitas guiadas comienzan este fin de semana... ...y continuarán en el próximo... El objetivo de estas jornadas para el colectivo ecologista Margalló es reclamar su protección como paraje natural municipal y concienciar a la ciudadanía que se debe cuidar este entorno natural por su gran valor ecológico e histórico. Escuchamos a Manuela Antón del Margalló. El tema está a milches. Sí que se va a hacer la sendera Capalpanta, que queda muy bonita, y yo creo que esa sendera Capalpanta. Va a servir de que la ciudadanía ilicitana recuperara de la memoria, de la seva memoria, ese pantaj, el, el, el, el, el, el para qué. Pero yo creo que el que pasa en la natura jest que no, que siempre espoke el que ya. I falta tam molta concienciación ciudadana, de, cívica de quién es el comportamiento en detenir cuando visitamos algún spice, algún yogurt. Son muchas las actividades literarias que se están llevando a cabo esta semana en Elche con motivo del Día del Libro. Ayer en el Gran Teatro la escritora Belén Gopegui presentó su última novela en el ciclo La Dignidad de la Palabra. Hoy la Concejalía de Cultura ha liberado más de un millar de libros por toda la ciudad para fomentar su lectura en una nueva edición del Book Rousing es el libro viajero y mañana se instalará por primera vez esa feria del libro en la Plaza de Baix donde librerías de Elche ofrecerán descuentos y la posibilidad de que los escritores que más se están vendiendo en el panorama nacional puedan firmar los ejemplares. La Concejalía de Igualdad además se suma a la conmemoración del Día del Libro con la segunda edición del San Jordi Violeta. Se va a instalar en la Plaza de Santa María en unos minutos una exposición sobre mujeres escritoras que contará con un micrófono abierto para recitar o leer los libros editados. El Edil de Igualdad, Mariano Valera, anima a la población a participar en esta iniciativa convocamos y hacemos un llamamiento a la ciudadanía a visitar también la exposición de mujeres escritoras y sobre todo disfrutar de la presencia de reconocidas mujeres de nuestro municipio que nos acompañarán durante la mañana del viernes 22 de abril entre las 10 y la 1 en, el, en la plaza del Congreso Eucarístico donde dispondrán de un micrófono abierto para poder eh, recitar, leer, parte de sus eh, libros que han podido editar, como bien he dicho, Mujeres ilicitanas. Queremos seguir poniendo en valor la escritura de las mujeres, fomentando la lectura entre la ciudadanía ilicitana y, sobre todo, dando voz a aquellas mujeres de Elche que han escrito y publicado sus obras. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta el programa que madruga contigo.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 euros de descuento al Cortamotor, concesionario San John.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 Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol realizará esta mañana el último entrenamiento de la semana y luego descanso hasta el próximo lunes por la tarde, cuando ya los hombres de Francisco se incorporen a los entrenamientos para preparar el primer partido del mes de mayo. El domingo 1 de mayo, a las 2 de la tarde, en el Estadio Martínez Valero, el Elche quiere cerrar la permanencia, que todavía no podría ser matemática, pero que sería algo más que virtual, que es lo que es ahora. Recordemos que tras El empate del Granada en el Wanda Metropolitano, el Elche queda a ocho puntos del descenso, que virtualmente son nueve puesto que le tiene ganado el golaverás particular al conjunto nazarí. Como reconocía Josan, quieren celebrar con la afición blanquiverde la permanencia el domingo ganando a Osasuna. Sí, creo que, que ganando ese partido en casa prácticamente, si no matemáticamente estaría prácticamente ya. Como te digo, el objetivo conseguido y creo que podemos hacer desde aquí un pequeño llamamiento a la afición para que llene el campo, para que nos ayude, porque como te digo, esos tres puntos sí que creo que van a ser definitivos. No es la mejor hora, domingo, día de la madre, a las 2 de la tarde, pero eh, para ello el club sigue apostando por la campaña que vibre el Martínez Valero. Y es que por segunda jornada consecutiva, los abonados de esta temporada, que entran con su carnet, como habitualmente, podrán sacar hasta un máximo de cuatro entradas para familiares y amigos a un precio mucho más reducido que las entradas de público en general, que también mantendrá el mismo precio que la jornada anterior. Por tanto, eh, fin de semana de descanso. No hay liga en primera división. Lo que tendrá el protagonismo y el foco este fin de semana es mañana sábado el partido de la final de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia. Hasta luego. Atención vecinos del Pla y del sector quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar.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 Bueno, buen día, comenzamos una jornada de transición por el oeste de la península ya está avanzando un sistema frontal de origen atlántico, está dejando precipitaciones y llegará aquí mañana sábado. De momento, durante esta madrugada ya hemos visto intervalos de nubosidad, sobre todo de tipo alto, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, se han bajado hasta los 14 grados. En el sur del Camp de hemos alcanzado mínimas en torno a los 8 grados, 12 grados en Torrellano o 14 en Santa Pola. Hoy Tendremos una jornada marcada por el paso de nubosidad, sobre todo de tipo alto, aunque a ratos también llegará algo de nubosidad de tipo medio en el último tramo de la tarde, eh, cielos menos nubosos, viento en calma por la mañana, flojo de componente sur a partir de mediodía y durante buena parte de la tarde, temperaturas eh, relativamente homogéneas y similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 20 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 21-22 grados. Mañana sábado a primera hora de la mañana llegará la parte más activa del sistema frontal de origen atlántico, un frente que llega aquí al Mediterráneo completamente desgastado pero con la suficiente actividad como para dejarnos algunas precipitaciones de carácter débil entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana. A partir de esas horas, a partir de media mañana y especialmente por la tarde, el protagonista será el viento de componente oeste con rachas en torno a los 50 km por hora, temperaturas para mañana sábado en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 13 grados. El domingo ambiente mucho más soleado, viento flojo, temperaturas en torno a los 22 grados. el lunes más de lo mismo y a partir del martes nubosidad en aumento, de hecho esperamos